Bueno, qué, qué linda manera de vivir la previa a un segundo capítulo de la semifinal de la Champions, ¿no? Eh, con todos los condimentos, casi NBA. Sí, bueno, nosotros tratamos de, de participar lo menos posible por el hecho de, de saber que mañana tenemos un compromiso muy importante, que hemos dado un paso, pero, pero no hemos cerrado la serie que, y, y sabemos que al frente tenemos un, ran, un gran rival que está herido y va a venir con con todo su material a, a tratar de estirar la serie y, y a llevar un tercer partido. Lo que está claro es que hay muchísima ilusión con este equipo, muchísima ilusión en Santiago del Estero, y me imagino que ustedes también la tienen después de haber dado el primer paso, que es importantísimo, pero como vos decís, no define nada. Y hablar, creo que venimos haciendo un trabajo de que empezamos la pretemporada muy bueno, creo que la gente se fue contagiando de a poco, vio resultados y eso acompañó a que, a que ellos nos acompañen, que creo que eso fue fundamental, nosotros desde la cancha brindándonos al 100% en cada partido, ya sea Liga Nacional, Super 20, eh, Champions League, creo que eso es muy meritorio, pero bueno... Eh, Ahora estamos en una instancia de semifinales, eh, creo que la expectativa se triplicó, cuadruplicó, creo que es increíble, eh, andás por la calle y la gente te pregunta cómo está el equipo, cómo te sentís y bueno, eh, esperemos que esa ansiedad la, la, la sepamos eh, poner en positivo para que no nos juegue en contra y arrancar bien el partido que creo que es clave. Además me imagino que un poco todavía pesa la final del Super 20, ¿no? La final perdida en este caso. Ni hablar, creo que cuando terminó esa final, cuando la charla de entrenador consistió en, en que vamos a tener revancha pronto, que cuando la tengamos no la dejemos pasar. Y, y bueno, por ahora venimos bien, creo que falta todavía dar un paso y hay que trabajar mucho todavía. Bueno, eh, pasando a lo que sucedió en Boedo. Podemos decir dos tiempos bien marcados, uno para Salones, otro para Quinza, con un tercer cuarto, que de algún modo fue definiendo la situación, ¿no? Que hay que mejorar y que hay que repetir, ¿no? Para poder mantener, sabiendo que esto se define por detalles y que, como vos decías, hay un campeón herido, ¿no? Enfrente. Ni hablar, ni hablar. Creo que... Tenemos que mirar más al 15 del tercer cuarto que jugó a defender y, y poder correr, que es donde mejor se siente. Eh, pudimos atacarlo a ellos defensivamente, ellos sufrieron el contragolpe nuestro, sufrieron la movilidad en ataque. Y bueno, por momentos cuando nos pusimos en juego, en momentos claves supimos dónde jugar, por dónde pasaba el juego y, y aprovecharlo. Creo que ganar nos dio una confianza muy buena para repetir lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, sacarlo de lado. Ahora queda en nosotros tratar de, de poder plasmarlo mañana desde entrada, que creo que eso va a ser fundamental para, el, el, para poder cerrar la serie o para llegar a un partido en los minutos finales parejo. ¿Quién tiene la presión? es o Solores? Eh, nosotros como local y, y ellos por ser último campeón, creo que la presión va a estar en el partido, eh, ellos tienen más experiencia pero nosotros somos un equipo con, con, con hambre y corazón de querer trascender, creo que no va a ser un partido, un partido normal sino que, que trataremos de, de que esa toda esa ansiedad, toda esa presión canalizarla en el juego. Gracias y lo mejor. Dale, gracias